José Ramón Molina y Pedro Pumarejo, ¿ahora es cuándo? Desde el primer día que la vi, me acerqué y se puso a reír, le piqué el ojo y le gustó. Desde el primer día que me vio, quien se volvió loco fui yo, yo fui quien se quiso morir y me dijo, linda. Tú eres la culpable de que mi pecho hoy todo sea una locura Y ahora doy los ojos por ella La más linda, la más bella, la dueña de mis peras Si es que a mí me gusta es la nena Si la más bonita es la nena Si es quien me pechiche es la nena Si es que a mí me mata es mi nena Rafael Rico, Nene Moto y Alfredo Boricón et <Sessizio> joy <Sessizio> Vierto Fernando Molina y Juan Carlos Del Silvestri, continuidad de una racha. Ay ay ay. Uy uy uy. asi, nadie esta mas loco que yo tan desesperado por su amor y a pesar de ser tan feliz cuando estoy cerquita de ti casi siempre pierdo el control y cuando estoy triste no hay quien me acaricie ni me pechique, ni me pechique no hay quien me consuele asi como lo hace ella si me siento solo no hay quien me de un somo y el que si lloro ya se que brinque si pa que me apetece Ay Dios mío si tengo una pena, le castigo cuando muera quiero de condena, que me mande ponte la nena, pa que me castigue la nena, pa que me torture la nena, ay pa que me mate mi nena. Rodrigo